Dos lo consiguen con el 41% y este Beautiful Day. Chicos, YouTube ganando hoy en la batalla Beautiful Day 41% de los votos. La canción que llegó a lo alto de la lista 40 en noviembre de 2000. Por cierto, que ya han publicado ese EP con canciones nuevas. A ver si llega finalmente el álbum. ¿eh? Jorge Gracias, fieras. Mañana rugimos a las 5:4 0 en Canarias. Y ya está aquí, Guillén Caballé. ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué preguntas hoy a los seres humanos que están al otro lado de la radio? A los acumuladores seres humanos de que han ido a conciertos desde tiempos inmemoriales,、uh -huh. si ¿sí、guardan alguna entrada de sus conciertos. m u y b i e n niño, que si、sí, guardo. ¿Guardas? ¿A que sí? Entradas, los pases también. De... Tengo la primera, el primer concierto. ¿De qué s La Unión en la Plaza de t o r o s de Valencia、oh. con mi madre, que éramos mi hermana y yo pequeños.、Oh. s、sí, sí. Un saludo, Rafa Sánchez. ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Quedaste con Guillem. r o Sorry. Las 8, las e en Canarias. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I v e seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. t e r e m y you agree with me when I saw you kicking dirt in my e y e No os metáis jamás en la mente de Jorge Sánchez porque está llena de, de, de focas,、Asura. de machachos, del morphins, g de morphins, de m o r p i s Confetis, piruletas. En fin, son las 8 y 3 minutos, las 7 y 3 estáis en Canarias, estos son los 40 clásicos y este es Jorge Sánchez haciendo estiramientos porque ya se va a casa. y o me quedo con vosotros a poneros unos cuantos números uno y vienen seguidos todos uno después de otro. Pero la pregunta de la noche es la siguiente. ¿Cuáles fechas y cuáles entradas guardas en casa de los mejores conciertos que has estado? ¿Cuáles? s c u Guillem Caballé. En los 40 clases. But a heart a c hit e h you with a tune. g r a c i a s b o n i tardes. Bueno, esta pregunta de hoy es un poquito distinta a los que podrían suceder a lo largo de la semana. No es aquello de que cuál fue el primer concierto al que fuiste. No, no, no. ¿Cuál es el, el primer recuerdo? No. ¿Es, ¿Guardas todavía entradas de tus conciertos donde asististe? e ¿Eh? l a s guardas en algún sitio en el álbum? ¿Cuáles son esas entradas? Las respuestas, como siempre, al Instagram de los40classic.oficial. Por ejemplo, ya empiezo a respuestas. Eugenia. va <risa> directamente de cabeza, dice. t h e t a k e t h a <risa> t Se llena todo el mensaje y luego un corazoncito verde. Rosa dice de Antonio Orozco, hombres que, de todos los conciertos que he ido. ¿Los guardas? Rosa, ilusión. Tengo un álbum, casi lo tiro. Los luego por ahí hay gente más tradicional, dice Tono. Dice, los mojinos escocíos. No ríais, que es verdad. Es, es cierto. Luego Pablo dice, la entrada de cl la clásica fiesta ochentera que hiciste en las Arenas de San Pedro, 4 de julio del 25. Pues este año volvemos a Arenas de San Pedro. Es más, te digo una cosa, Pablo. Voy a estar ahí. No te digo más. Pero antes, el 28 estaré en Talavera de la Reina. También os lo digo. Escucha bien, mi viejo amigo. レイモスリンボスリンボスリン ク <Classic. S 2> Y esto también。e l s o tu o a m a m o r a i n que mi vida es o r e m o i o e e a s que s e p a r o h el viento。Los40 Classic, solo tus números uno. Pues, ¿Alguno de vosotros tiene que tener una entrada del Don Jones por casa? Es posible. A ver, por estadística tiene que haber alguno, seguro. A ver, voy leyendo de qué entradas tenéis y conserváis en casa como si fuerais acumuladores. A ver, Dan Cusco dice Mago de Oz, Alaska en Candeleda, Extremoduro en Arenas de San Pedro. Jolín, ¿todos estáis ahí en esta zona en el día de hoy?、Eh, Les Liz dice una de Metallica, otra de Chayán, totalmente opuestas. ¡Ah! h ¡Eh! l a s dos buenísimas! Sí, que sí. d e f i e n d e a Chayanne a toda costa. Será posible. No te ha dado horas de, de, de meneo, Chayanne, a ti. Y Metallica también. A ver, sigo leyendo, ¿eh? Y podéis mandar más mensajes a través del Instagram de los40classic.oficial. Carcelén Robles dice: De Patti Smith y Paul McCartney. ¡Hala! Esto de los conciertos es muy personal. A veces vas a sitios que dices tú, no sé por qué ha acabado aquí. Y otras veces dices, ay, qué guay que conserve esta entrada. Por ejemplo, hoy pregunto cuáles entradas conserváis. Tengo por aquí a Josea que dice Guns N' Roses en el 93, estadio Vicente Calderón. Estuve ahí, que lo sepas. A Marian l u o m dice, las de Luis Miguel en Madrid.、Eh, las guardas enmarcadas, seguro que sí. Y ojo con Anel, Elena, dice New k i d s o n The Block en el 91 y todas las entradas de los cuatro conciertos d e u 2 l o c l a s i c Toma. La fórmula original con Guillem Caballé. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.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 Me encanta. c l a s i c c l a s i c c l a s i c Los 40 Classic. Y diciendo, por favor, un poco de piedad, que me voy de vacaciones en Semana Santa. Venga, porfi, porfi, que h a g a buen tiempo, buen tiempo. Por favor, ¿qué tiempo h a r á en mi localidad de vacaciones? Si estáis todos igual, ya lo sé, estáis mirando más el tiempo que el, el, el carbón. A ver, hoy he preguntado cuáles entradas guardáis de vuestros conciertos. Y el, el Javier Penedo dice, no me caben ya en la carpeta que tengo. Javier Penedo me dice, pero más de 300, ya está p a r d a n d o ¿Está en las mañanas a la radio? Que las vea yo. Listillo, anda, míralo. Ah, por cierto, que tienes a la torroja, ¿no? Pues a disfrutarla mañana, Javier Penedo. En Morning Box la tenéis. Desayunando con ellos.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 No, sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Las 8 en c a n a l subido a instagram pues mogollón de de hecho salen en la portada de la de la pregunta un montón de entradas a las cuales había asistido a lo largo de los años 80 y 90 c l a r o él tenía un grupo y se iba a todos los conciertos que podía y más de hecho ahora tiene uno de los estudios más famosos de toda españa donde se graba toda la música indie digo te cojo la foto me dice vale perfecto los, las entradas no digo no no las entradas no había entradas de nirvana había entradas de prince había entradas de todo el mundo yo es que tengo un álbum en casa Un álbum dedicado solamente a eso. Mi yo de 18 años se dedicó a coleccionarlas, desde la primera hasta la última. Y el otro día me topé con él, casi se me cae encima, porque claro, estaba en el trastero. Y dije, ay Dios, ¿qué es esto?、Ah, oh, Prince, Madonna, Michael Jackson, Guns N' Roses, Nirvana, por supuesto, Wizard. Bueno, en fin. Flipé. Y claro, se me ha ocurrido preguntaros eso. ¿Qué entradas de conciertos guardáis especialmente? Los 40. Por ejemplo, tengo muchos aquí que han ido a conciertos de U2. Por ejemplo, dice Marca, Marta c u a dice, yo tengo enmarcada en mi entrada de casa una de Guns N' Roses del 30 de junio del 92 en Sevilla. ピロポロ、ペロポロ、ペロポロ、ペ 君は、私のために生きていることを知ってい t ことを知っていることを知っていることを知っている u とを知っていること o 知っていることを知っている。 悲しい。So bueno ahora yo creo que claro al ser c o l d play casi de este siglo XXI, un poquito más que del siglo XX, pues tendrán las suyas guardadas más en pdf que en papel pero ojo que hay alguien que se ha pasado el juego isabel a n t o l í n e dice tengo la entrada de whitney houston en barcelona del 28 de junio del 88 en la monumental Que la verdad es que repasar lo que, lo que habéis visto en concierto es flipante. La mayoría pf, me dais envidia. They won't make up me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up, a French kiss in the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking. Gracias. Yo、de la crítica me hubiese encantado tener 14. A ver, hay gente que ya va muy a, a, a dar, ¿eh? por ejemplo, Booth 1997 dice que tiene entradas de Prince, especialmente Placebo, Muse, Arcade Fire, The Killers, Garbage, Bjork, f l o Sway, en fin, todas. No, no, si te que has quedado gancha. lo que guarda en casa la gente.、Eh, oye, pregúntalo de las entradas, cuál guardáis en casa, entradas de conciertos que habéis visto. M. Cordobao dice, las guardo todas, desde Mecano, Alejandro Sanz, Maná, Luis Miguel, Rafael, El Barrio, Super 1 de los 40, esa sí que es buena. Los 40 Classic, la fórmula original con Guillem c a b a l l é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 11. Ahora y siempre, bien jugado. Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla. 94.8. Días de verano, si h u b i a sido prácticamente un día de primavera, aquellos sensacionales. No sé la temperatura exacta en tu pueblo, ¿vale? Igual la estoy cagando, pero yo de verdad que voy con manga corta durante todo el día de hoy. Ah, y si los escuchas, dilo, si te preguntas. Pausa con las entradas y aprovecho esta canción para leeros esta noticia. Detectan cocaína en el 100% de los camarones analizados en los ríos de Inglaterra. A ver, mira, ya os estoy viendo la cara. No hagáis tortitas de camarones ingleses, que os veo. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem c a b a l i e Los 40 Classic. Que j i j i j a j a pero no. Llega a Dickies una nueva y revolucionaria forma de encontrar pareja en la que lo último que verás será la cara.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 Muy bien, c a r a j Las 10 y 3 minutos y medio, las 9 y 3 minutos y medio, si estáis en Canarias. Estos son los 40 Classic. Yo soy Guillem Caballé, desde el estudio Joaquín Luqui. Y para todo el planeta Tierra, hoy estamos descubriendo cuántos papeles guardáis en casa. No me refiero a los de Epstein, ni a los de Bárcena, l o ni nada, no. Me refiero a las entradas de conciertos que habéis guardado a lo largo de vuestra vida. Hay algunas guays, ¿no? Por ejemplo, esta de e l i g h dice todas, pero las más antiguas son las de Mecano de la última gira, un mes antes de separarse. No sé si decirte que las e m a r q u e s o las pongas a la venta en w h a l a b o b no sé qué decirte. La verdad es que yo las guardaría. Algún día, algún día, algún día tu hija las tirará a la basura. Esa es la realidad, la triste realidad de todo.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 Dejo un momento de lado las entradas que guardéis en casa para leeros esta noticia. Dice: Un esquiador británico, lo publica el mundo, o ¿eh? Completa borracho los 50 kilómetros de la Copa del Mundo de Oslo. Bebí quizás 5 chupitos de j a g e r m e i s t e r y entre 10 y 12 cervezas. Lo más cachondo de todo es que este deportista de 23 años ha terminado en la posición 67 después de haber aceptado las bebidas alcohólicas que le daba el propio público que asistió al evento. A ver, es británico, le dais de beber y es deportista y tiene 23 años. Me lo lleváis a Benidorm y ahora mismo, dándole esa misma cantidad, es un perfil la, al lado de la piscina, ¿sabes? Dibujadito. クラシック。 アプローチのファイターのようなも e を見つけたことがあります。 Ostras, después de esta descripción, no sé si estoy viendo un perfil de Tinder o me estáis. De verdad, los de Viviapar, ¿no tenías un titular mejor para traer a la gente? Vaya bicho. Los 40 Classic. Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. ¿Has podido ver? どうしても喧嘩を見つけたら、た ジャンディンデロータスオ jos ミラー、ハ cia el lugar donde se oculta el día、ハスポディドベッドデモリランロ oscuros sueños, キカデディアビエルイバー、ソイエルデュエノディエルマー、アパサスアスケントデロータスアンドアレデロー、 and you s de r o s a s t u s o j o s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 Con Phil Collins. Había un estudio en la MTV que decía que si programaban más vídeos de Phil Collins había más audiencia. En la actualidad tiene 75 años, tiene supervisión médica 24-7 en su casa y bueno, todo eso deriva de una lesión medular que tuvo hace ya pues 19 años y que l e ha derivado en que、mmm, prácticamente no se puede mover, los brazos tampoco, es un putadón para un músico tan grande. Cuarenta c l a s s i c he pasado mil años viendo c o m o mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde. Y otra vez, 30時半かかるのに、ただのに、た e のに、ただのに、ただのに、ただのに、a だ o に、ただ d に、ただのに、ただのに、ただの r た a のに、ただ t a d だのに、ただのに、ただのに、ただのに、ただのに、ただのに、ただのに、ただのに、ただのに、た i a r ただのに、ただのに、e r のに、ただのに、た どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど 私たちの人生のチャパン、私たちのチャパン、私たちのチャパたちのチャパン、チャン、私たちのチャチャン、私た私のチャパン、私たちのチャ私のチャパン、私たちのチャパン、のチャパン、私たたちのチャパン、私たのチャパン、 どんなことがあったの みっぱんですかえ。 お Kelly Clarkson, que me sirve para deciros hasta mañana a mí, en mi caso, vale, pero es que ahora llega Mónica y me va a contar seguramente. En casa, ya te digo yo, que una disjockey de 40 tiene un montón de esas entradas guardadas. ¿A q u e sí, Mónica? Yo guardo entradas、ah, y un montón de las bleh, que molaban en papel, que te cortaban ahí un trocito antes、oh, de entrar. Sí, y una de las que más cariño le tengo es la del Festival Espárrago Rock en Granada、oh, en el 98. Mira qué bien. Todos tenemos de esas. Guardadlas.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 Las 11, las 10 en Canarias.